Amables oyentes, cuando nos referimos al islam por supuesto también abarcamos el corán ya nos hemos dedicado algún tiempo con ustedes a hablar acerca del corán pero hay mucho más que decir porque el corán es un libro sagrado del islam que habla continuamente de profetas y describe dos clases de profetas una clase de la más corriente es el Navi. El Navi es el simple inspirado. Y la segunda clase más especial es el profeta enviado, el Rasul, encargado por Dios de una misión ante toda la humanidad o eventualmente ante un grupo humano determinado. En el Corán el papel principal lo tienen los grandes enviados, Y Mahoma es presentado como un personaje muy especial. Es el sucesor, es el hombre colocado en la misma línea de la línea en que estaba Moisés. Dice el Corán, os hemos mandado un enviado, testigo contra vosotros como antes habíamos mandado un enviado a Faraón. Y entonces se enseña que de la misma manera que el mar rojo tragó a los que se oponían a la misión de Moisés, así en el último día el infierno tragará a los que se niegan a creer en Mahoma. Ya hemos mencionado una lista de los profetas del antiguo testamento judeo cristiano que figuran en el Corán además hay tres profetas enviados originarios de Arabia y desconocidos de la Biblia que también figuran son Salí para la misión entre los tamudeos Hud entre los aditas y Suaid entre los madianitas ¿Qué dice el Corán? Allí Dios se presenta como habiéndose revelado desde el amanecer de la historia de la humanidad. Y entonces el contenido de la fe de Adán en la manera de ver de los musulmanes es el mismo que el de la fe de Moisés, de Jesús o de Mahoma, sin que hubiera existido una especie de revelación progresiva. Porque la historia de la revelación es para el Islam, es la historia de los sucesivos llamamientos de la religión eterna conforme a la naturaleza del hombre, porque Dios envía a sus mensajeros a distintos pueblos y cada uno de estos pueblos recibe a su enviado tomado de entre los suyos. Según el Corán, Jesús fue enviado a su pueblo, pero a un pueblo particular, a los hijos de Israel Jesús entonces según el Corán o según el Islam no tenía una misión universal porque solamente Mahoma según el Corán ha sido enviado a toda la humanidad. Claro que el espíritu del Islam es particularmente el sentido agudo de la trascendencia de un Dios omnipotente, de un Dios bueno, de un dios dueño del universo. De esa manera entonces, en la vida de los profetas, el Corán enfatiza algunos relatos que subrayan este aspecto. Y el eje central de la Biblia, el llamamiento de Abraham por pura gracia y toda la historia del pueblo elegido que culmina con la venida de Cristo, está virtualmente ausente del Corán en ese sentido pero no en el sentido histórico, porque todas las cosas que forman parte de la historia del cristianismo y de la religión judeo-cristiana se mencionan particularmente en el Corán con respecto a los orígenes de la fe. Por ejemplo, la creación de Adán, el paraíso terrestre, el árbol del fruto prohibido, la caída o la desobediencia y finalmente la expulsión del paraíso terrenal. Pero en el Corán se evita cualquier cosa que pueda hacer pensar en la enseñanza de muchas teologías cristianas que hablan del pecado original. Porque luego de expulsados del paraíso terrestre, Adán y su mujer se encuentran en la tierra donde son el blanco del ataque, de la hostilidad de Satanás terrestre. Y allí Dios les promete que Él los dirigirá. Por otra parte, en el Corán se manifiesta la bondad de Dios en muchos sentidos particulares. Abraham da gracias a Dios por sus beneficios. Y tanto Abraham como Zacarías, el padre de Juan el Bautista, piden un hijo con confianza. Jacob y Job, personajes del Corán y de la Biblia, Confían en Dios en la prueba y José es ayudado por Dios a resistir la tentación cuando la mujer de su dueño trata de seducirlo. En la cárcel, José dirige a sus compañeros un discurso monoteísta que se enfatiza también en el Corán. Por eso hay que recordar que el Corán describe la catástrofe que provoca la desobediencia a las órdenes de Dios. Se menciona una serie de rebeliones y todas las rebeliones terminan con el castigo de los rebeldes. Hay personajes en el Corán como Moisés. A él se le dedica una gran cantidad de alellas. Se trazan rasgos de su vida, como el libertador del pueblo oprimido, como el legislador a quien Dios habla, como el que atraviesa el Mar Rojo mientras Faraón se ahoga con su ejército. Se destaca la misión de Moisés como conductor de hombres, de jefe del pueblo, porque parece que esos aspectos de la vida de Moisés fascinaban a Mahoma. Y el Corán dice en un momento dado, quisimos agraciar a los que habían sido humillados en el país y hacer de ellos jefes, hacer de ellos herederos, darles poderío. Evidentemente esta alusión abarca tanto a Moisés como al mismo Mahoma. Y en cuanto a la situación de los hebreos en el desierto y su resistencia, el Corán recuerda igualmente, para avergonzar a los judíos de Medina sobre todo, el recuerdo, repito, de la indocilidad de los judíos y la necesidad de llegar a ser flexibles, y de adaptarse al Islam, o mejor dicho, de adoptarlo. Por eso se menciona a Abraham como el musulmán perfecto, por su sumisión absoluta a las órdenes divinas, por la obediencia en el momento en que Dios le ordena el sacrificio de su hijo, por su lucha contra los ídolos, por todo lo que hace Abraham. El Corán incluye algunos relatos, Dice que Abraham edificó la Kaaba en la Meca, que es el antepasado de la población de esta ciudad por su hijo Ismael. Ruega a Dios que envíe un profeta a los árabes y se presenta la venida de Mahoma como la acogida favorable de su súplica. Después se habla también de la personalidad de Jesús y se descubre que Abraham, el Islam ha seguido una cristología particular de grupos judeos cristianos que rehusaban la doctrina de la gran iglesia cristiana. Claro que la descripción de Jesús en el Corán merece otra plática, amables oyentes, porque dado que mi tiempo está terminando hoy, les aclaro que este apasionante tema continuará en disertaciones venideras. Mientras tanto, muchas gracias.